Al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos una y otra vez. Ese sitio se llama hipnotízate.blogspot.com Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy usamos la música vigorosa, el punk guitarrero rápido, furioso de unos chicos gallegos que presentan su segundo trabajo Triángulo de Amor Bizarro. Eh, crearon una gran expectación, mucho revuelo con su con su primer trabajo en el año 2007, si mal no recuerdo. Ahora nos encontramos con esta nueva entrega llamada Año Santo, en el que la banda sufre pues, remodelaciones, gente que sale de la banda, aunque mantienen eh, pues, todo ese poderío que caracteriza a la banda gallega. Triángulo de Amor Bizarro, Año Santo, segundo trabajo de la monarquía a la criptocracia. Estás en estado de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Segundos trabajos suelen ser complicados Especialmente cuando el primero ha tenido Una amplia repercusión Eso ha ocurrido en esta banda gallega Triángulo de amor bizarro Tensiones internas, han hecho que Salga gente de la banda Rodrigo e Isa que cantan esta De la monarquía a la criptocracia eh, Pues toman las riendas de, de la banda y editan Un excelente trabajo Repleto de gancho de pegada eh, un álbum que lleva por título Año Santo y que supone y supone la vuelta a la actualidad de Triángulo de amor bizarro algo por el estilo ocurre con la siguiente banda un, unos británicos que entregan su segundo trabajo MGMT con oracular espectacular eh, obtuvieron pues una gran un gran éxito con canciones como Time to Pretend o Kids Ahora tienen un nuevo álbum llamado Congratulation y canciones dedicadas al mismísimo Brian Eno, MGMT. de la banda, haciendo no saltar directamente a la pista de baile con esas letras alocadas buscando a Brian Eno en una vieja catedral o no sé qué historia cuentan. MGMT, MGMT, con su segundo trabajo Congratulations y temazos como este que nos acaban de dejar. Vamos a continuar ahora con el proyecto que Damon Alban se, se sacó de la manga tras finiquitar Blur aquel eh, extraño grupo protagonizado por unos eh, dibujos animados y tal en fin Gorillaz tienen nuevo trabajo en el mercado un álbum que se llama Plastic Beach como si como viene siendo habitual Damon Albarn es un hombre que está que se sabe rodear de buenos amigos y en el en el trabajo pues abundan las colaboraciones en este caso la canción que vamos a escuchar Super Fast Jellyfish Pues encontramos a Goof Riz y a De la Soul, pero dentro del álbum encontramos a gente pues, muy importante, gente tan en Sydney como Low eh, Mos Most Def, en fin, Mark Smith, mucha gente aportando su, su granito de arena en este plastic beach. El tercer trabajo de Gorilas. This Delicious and piping hot in only three microwave minutes. Yo, pretty packages of Frosted Delights Look, it comes with the toy oh, <laughs> I like that I want a number four, number six And throw in a plastic me. donut Just enjoy the gritty crunch It tastes just, just like, like chicken, chicken. Wow. Rappers of many bite sizes Man, are you freaking blind? It's a rock All mixed in the pot full Mama's homemade from scratch Well, not, not quite, quite. Oh. Toasted over flames They be tasting <laughs> quite, quite right, right. Oh hell, King Neptune and his water breathers No snail thing too quick for his water feeders Don't, Don't waste time, time. with your net Our net worth is set Ready go, many no others But We be the colors of the mad and the wicked We be bad, we be brick it With the 24 hour sign Shower mind habits while you die like rabbits With the crunchy, crunchy carrots uh, Gotta it. have it super fast Oh, whole line of breakfast You got time for Super fast, super fast I could be nice. But just in time for breakfast Keep us true, keep us true Forever blue Good night, good night, Roseanne Water breathers No Snell thing too quick For his water feeders Don't waste time with your net Our net worth is set Ready go Many no others but we be the colors Of the mad and the wicked We be bad We be brick it With the 24 hour sign Shower mind habits While you dine like rabbits With the crunchy crunchy carrots oh, well, Gotta have it super, super fast. fast Super fast Super fast last But just in time for breakfast Keep the streets La música de Gorillas Plastic, Plastic Beach Nueva entrega con canciones como ese Superfast en Jellyfish Protagonizadas por Goof Reese eh, De La Soul Y claro, siempre tras todos estos colaboradores El alma mater de esa extraña formación Damon Alban, el antiguo líder de los añorados Blur Vamos ahora con uno de los grupos que forman parte de ese colectivo musical Llamado Elephant Six, Apples in Stereo, que tienen nuevo trabajo, Travelers in Space and Time, un álbum pues, con canciones eh, que se acercan a la música disco, canciones muy bailables y pegadizas como este Dream About the Future. Viajeros en el espacio y en el tiempo, así es como han titulado The Apple sin estéreo a este nuevo trabajo y en cierto modo esa es la sensación que deja un regusto retro, un álbum muy divertido repleto de estupendas canciones pegadizas, bailables como ese Dream About The Future. Vamos con un tipo muy veterano, respetable, hace ya 30 años desde su... Desde su primer número uno, una canción que se llamaba Going Underground y que firmaba con su banda original The Jam. Estamos hablando de Paul Weller, que sigue en activo, por supuesto, sacando estupendos trabajos como este Wake Up de Nation, canciones muy cortitas, canciones vibrantes como Moonshine. Pues eso, uno de los músicos británicos más sobresalientes de los últimos 30 años, Paul Weller. Eh, primero con sus grupos, con The Junk, con Steel Council, y luego con su carrera en solitario. Eh, editando discos cada poco tiempo, un, un tipo bastante activo. En este caso con, con temazos que se incluyen dentro de ese Wake Up The Nation, canciones como Moonshine. Continuamos en territorio británico para escuchar un, un proyecto de un productor llamado Joe Flory eh, que, que recibe el nombre de Primary Number One. En, el, en, este, en esta historia, en este proyecto, pues eh, colaboran distintas personas, gente como Diplo, Riton o, o Nina Persson de los Cardigans o de A-Camp, que, que la podemos escuchar dentro de este, The Blues. El proyecto, te repito, se llama Primary Number One. queda ese The Blues, firmado a medias entre Primary One, ese proyecto musical, y la mismísima Nina Persson. Vamos a continuar con más chicas, en este caso con nuestra arpista favorita, Johanna newson ha presentado lo que es su tercer trabajo, un álbum extenso, como es habitual en, en, en, en esta artista, un álbum triple llamado Half One On Me, en el que vuelve a su fold tan particular, ese fall lleno de instrumentaciones, barroco, eh, donde el arpa tiene un gran protagonismo, pero no solamente el arpa, sino otros muchos eh, instrumentos que le dan pues ese aire de fantasía a la música de Johanna Newsom. Vamos a quedarnos con una de las pocas canciones radiables porque eh, ella empieza a cantar y, y, y se marca canciones de 10 minutos en fin eso para la radio es prácticamente imposible incluso para hipnosis eh, nos quedamos de todas formas con una bonita canción que se llama 81 aunque yo te recomiendo que te que te cojas el álbum y te lo escuches de principio a fin este half one on me firmada por johanna newson Have ourselves a time La música irritante para mucha gente de Johanna Newson y arrebatadora para otro, otro gran núcleo de, de personas. Tercer trabajo, Half One On Me, una música, desde luego, evocadora. Canciones muy bonitas como esa que nos acaba de dejar llamada 8181. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar a, a las hermanas Álvarez desde... Desde Asturias a Paulín en la playa, que con este física del equipaje, pues vuelven a la actualidad con un álbum quizá más luminoso que los anteriores, aunque sigue teniendo ese, ese aire del norte, ¿no? ese aire, pues ciertamente eh, melancólico. En este caso se quedan. Nos dejan una canción de. de título, pues. Eh, totalmente. Eh, fin, importante, mágico unas palabras que, que, que, que lo evocan todo la canción en cuestión se llama La siesta ellas son Paulín en la playa Tú que me como una Konec. Siempre canciones muy bonitas, la de Paulín en la playa, con este título mágico, La Siesta, otra de las canciones que se encuentran dentro de ese física del equipaje. Seguimos en el norte desde Asturias. Nos vamos hasta Galicia para escuchar el nuevo álbum de Iván Ferreiro, el que fuese eh, cantante de Los Piratas. Ha editado un nuevo álbum llamado Picnic extraterrestre que lo presenta con un, con un single totalmente incendiario en el que lo encontramos eh, cabreadísimo um, fuera de sí insultando <risa> un, álbum de, un, un tema llamado Fahrenheit 451 como el clásico Iván Ferreiro. Las flores que nos regalaban se cuidaban solas o se estropeaban. Depende de quién trajera nuestro regalo a casa. La gente nos sonreía o disimulaba sin ninguna gracia. Y los brazos se nos juntaron para ser algo más grande que el universo ahora zas no van tan bien podríamos decir que todo huele que todas las personas huele mueren... unas hijas de puta no siento no puedo evitar. Que me rindiera o que me callara. Yo era el dedo en el culo de todo aquel que me cruzaba. Los días iban pasando y todavía tú no llegabas. Y otros llenos de mierda no me miraban ni a la cara. já no está tan bien ta Fadadísimo, Iván Ferreiro en ese Fahrenheit 451 pegando a diestro y siniestro no sabemos exactamente a quién va dedicada la canción pero el que se de por aludido en fin no ha dejado títere con cabeza es, es chocante el, el ritmo pausado de, del tema con la letra tan tan, tan fuerte vamos ahora con, con el nuevo trabajo de los planetas con una ópera egipcia ya sabes que en terminología flamenca eso eso es lo más de lo más un álbum redondo los planetas que siguen con esta aventura de mezclar de, de fusionar el flamenco con su con su estilo personal y realmente lo consiguen en este caso el palo que han adaptado al mundo planetario pues son unas cantiñas cordobesas no podríamos eh, hacer un poco de, de patria aparte que la canción realmente merece la pena el tema en cuestión se llama siete faroles son por supuesto los granaínos los planetas <música> ...los planetas en estado de gracia con este siete faroles... ...una de las grandes canciones que se incluyen dentro de una ópera egipcia... ...el segundo trabajo en esa, digamos, nueva etapa... ...en la que los granaínos se acercan al flamenco para fusionarlo... ...para llevárselo a su terreno y convertirlo en, en unas canciones muy, muy especiales. Nos vamos hasta Murcia para escuchar a Klaus Ikinski... ...con su segundo trabajo, Tierra, trágalos un álbum que contiene canciones como este Ley y Moral. nuevas canciones de Klaus Sikinski Los murcianos con la voz de Marina prácticamente enterrada entre las guitarras en la música de este tierra, trágalos y canciones como Ley y Moral Vamos con la nueva entrega de la que fuese cantante de Everything But The Girl una mujer de voz preciosa llamada Tracy Thorne eh, presenta su nuevo álbum Love and It's Opposite un álbum de madurez en el que La temática de las canciones pues no son las de una persona de 20 años. Evidentemente Tracy Thorn tiene una edad y, y canta pues a la problemática de esa edad. Lo digo especialmente por esta canción que se llama O oh, the Divorce, una canción dedicada a los divorcios y que comienza diciendo ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? Tracy Thorn. It's como empezaba preguntándose quién es el siguiente quién es el siguiente o oh, de divorces una preciosa balada que nos deja esta chica llamada tracy thorn llegamos al final del programa queda tiempo para una canción que se encierra dentro de uno de los álbumes españoles del año el retorno tras un montón de años sin saber nada de él de nacho Humbert el que fuese Eh, líder de Papper House Nacho Humbert y la compañía y esta canción llamada Cien hombres ni uno más despierta despierta que ñol las cuatro y media no está más tu más vente afuera está es tu padre y manda y tu acalla el mes de agosto asoma ya el pueblo duerme natural La tramana parecerá. Salen de puerto a las zapadas, las barcas tan de sol.